En la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa Construyendo Puentes con la doctora Soledad Barría y grandes invitados. bienvenidos Soledad. Muchas gracias, muy buenos días amigas, amigos, buenos días Juan Carlos y quiero saludar de manera muy especial a dos amigas aquí que nos van a acompañar durante el programa, ya se van a presentar ellas pero quiero nombrarlas por ahora. Se trata de Alejandra Hinojosa y Karina Gutiérrez Que eh, vamos a hablar y a ahondar Respecto al tema eh, Al organismo que ellos han fundado Organización en brazos de abrazo Mire qué importante amiga amigo que nos escucha eh, De un tema, este tema que vamos a conversar Pero antes de aquello Vamos Eh, vamos a dar un par de noticias Este programa siempre ha estado to eh, toma eh, los datos de actualidad Y como actualidad creo que no podemos dejar de mencionar Que todavía no hay humo blanco respecto al sistema de primarias en la nueva mayoría eh, Para conocimiento de los y las que nos escuchan eh, En Puente Alto no hay primaria de Chile Vamos Que es la parte de derecha y en teoría habría eh, primaria de la nueva mayoría eh, y todavía no está claro el sistema que se va a utilizar eh, para aquella eh, primaria eh, de la nueva mayoría. Eh, hay un segundo tema que a mí me parece más trascendente todavía y que es bastante grave, que es el rechazo de lo que se ha llamado la titularidad sindical, Eh, en, en la, la reforma laboral. Como los y las que nos escuchan saben, se ha estado tratando de reformar la, la, el sistema del trabajo para darle más eh, relevancia a los sindicatos para que puedan negociar de mejor manera. Hoy día, por ejemplo, con el Código Laboral actual y con esta constitución, Eh, los eh, eh, negocia el sindicato pero se agrupa un grupo por el lado y también puede negociar entonces lo que se estaba buscando en, en lo que se ha llamado el corazón de la reforma era darle más poder al sindicato para que efectivamente pueda negociar mejor y entonces darle la representación ...para la negociación al sindicato y no a los grupos negociadores... ...y eso es lo que ha rechazado el Tribunal Constitucional... ...y que entonces está esto de que si el gobierno cambia o no cambia... ...hace un veto eh, para aquello... ...entonces eh, es un tema muy importante del punto de vista... ...no solamente nacional, sino que también del Código Laboral Internacional... ...la Organización Internacional del Trabajo... Eh, en general reconoce que en cada empresa tiene que haber un sindicato, ¿no es cierto?, que sea el eh, que tiene la titularidad y eso es lo que se ha echado para atrás y bueno, muchos hemos dicho eh, otra razón más para modificar la Constitución, porque la verdad es que este Tribunal Constitucional que cualquier cambio eh, que se esté realizando, aun cuando representa las mayorías que están en el Congreso, termina siendo vetado por el Tribunal Constitucional, eso es porque la Constitución actual eh, mantiene un modelo más neoliberal, eh, más individualista en lo económico eh, y eso eh, lo cuida también el Tribunal Constitucional. Y eso es parte de eh, el día... Eh, la semana pasada justamente estuvimos hablando de la participación en diálogo de la Constitución. Eso, por ejemplo, sería un tema muy importante, ¿no es cierto?, a discutir cuál es el tipo de sociedad que queremos eh, en uh, nuestro país. Dicho esto, quiero pasar a nuestro tema de fondo, que he hablado mucho. Entonces, quisiera volver a presentar o que ellas se presentaran nuestras invitadas Eh, porque me ha parecido Muy importante que los y las Puente Altina Sepan de una iniciativa eh, Maravillosa como es la que ellas llevan adelante No sé quién quiere partir uh... Bueno, hola Carina, adelante hola, amigos, yo, yo soy karina Gutiérrez Soy mamá de un chiquitito de 11 meses y hasta a punto de cumplir su año Y pertenezco a este grupo Que tribu de crianza respetuosa llamada en a te abrazo y me acompaña una compañera eh, Buenos días, yo soy Alejandra Hinojosa eh, soy madre de dos hijos un chiquitito de tres años y Agustín y Camila de 17 y bueno empezamos con esta iniciativa llegamos por grupos de maternidad que hay en Facebook así como a nivel nacional y bueno hay de todas partes del mundo en realidad Pero como más y principalmente de acá de Chile Y partió por un flashmove ¿Qué es un flashmove? Porque flash ustedes lo, lo entiendan, sí. pero no necesariamente bueno, eh, nuestros move, auditores Claro, es como una intervención urbana, podemos llamarse así ¿sí? Y en el caso nosotros es danza claro, es eh, Bailar con los bebés en portabebé ergonómico a ver, entonces el flash move en general es una intervención en que ustedes claro. se juntan uh, X número de personas sí. y hacen un baile, ¿no? Eh, en general, okay, y este sí. tiene características especiales, entonces, claro. este flash move, eh, la característica es que ustedes lo hacen llevando al bebé en brazo Sí Eh, porque el lo que usted señala como porteo, porteo. Quisiera que eh, nos que nos aclararan okay. Para eh, las que no saben lo que es el porteo ¿De qué se trata este porteo? Bueno, el porteo es, eh, tal como tú dices Llevar al bien en brazos Llevarlo junto a ti, muy cerca A la altura de tus besos, le, le decimos <risa> Está bueno claro. Sí Eh, utilizando un portabebé ergonómico, que es eh, un portabebé que respete la, la curvatura de la columna de un bebé, que respete su postura sin eh, sobrecargarlo y que los ayude a estar muy cerca tuyo. Súper. Más adelante vamos a hablar un poquito las características de este porta-bebé. Yo creo que es bien sí, importante también. Sí. Eh, pero ahondar un poquito más entonces en esta organización. Ustedes han hablado de que forman parte de una tribu. ¿Por qué tribu? Bueno, partió... bueno Tribu es como decir que tenemos interés en común, en por común. eso nos juntamos. En el fondo una comunidad. Claro, una de... comunidad. Ajá. Eh, obviamente tenemos el interés común de los hijos, Ajá. de la forma de criar de nosotras, porque tenemos una, una forma especial, no es como lo común de toda la gente de criar. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros, es lo que se llama la crianza natural. Crianza natural Claro, nosotros porteamos a los bebés eh, Muchas colechamos Que eso es cuando uno duerme con el bebé Ya. Así, ¿no? Como al tiro a la cunita Y duerme con nosotros Como cerquita, en la misma cama ¿Y eso hasta qué edad? Porque eh. me imagino que eso tiene una, una claro. edad más Bueno, o bueno es que ¿o no? depende Yo creo que de, de cada familia Igual ya. que la, de la lactancia, por ejemplo Ajá. Que también nosotros privilegiamos La lactancia materna Privilegian la lactancia sí. materna Entonces, ¿un grupo de mujeres son solo mujeres o también pueden haber hombres en no, esta tribu? No, o sea, el grupo está, yo creo, abierto a los papás en general, pero yeah. nosotras somos puras madres, porque en realidad somos las que nos juntamos, las que estamos más con los niños, en la casa, con ellos. Ok. Entonces, el grupo son puras eh, mujeres, pero obviamente detrás de nosotros están nuestras parejas. Porque hay mujeres que eh, estarán solas y hay otras claro. que estarán en pareja, me sí, imagino, ¿no? Supuesto. Sí, sí. Muy bien. Entonces, tienen una cierta forma común de criar a claro. estos niños. Sí, una y creencia. eso lo que yo estaba notando, uno que portean, o sea, que los sí. llevan sí. en esta eh, en estos porta bebé ergonómico. ergonómico. Segundo que eh, favorecen la lactancia sí. materna. Y en tercer lugar, que eh, eventualmente duermen con los mismos niños. O sea, claro. hay una cercanía física relevante. Sí. Es por que, que eso va, va basado como en la crianza con apego. Ya. Eh, en eso se basa principalmente la, la forma de criar, digamos, de nosotros, de las tribus que estamos en el medio. O sea, es crianza con apego y lactancia materna, sí. de alguna manera. Claro. Porque puede haber también... Hay, con apego, claro. no necesariamente con lactancia materna. Sí, nada. hay casos igual de mamás, por ejemplo, tenemos mamás que no solamente dan pecho también tienen lactancia mixta o solo dan relleno pero son por diversas situaciones no solamente por como por no querer hacerlo Por supuesto, pero el, el niño eh, lo que yo aprendí eh, que ha ido cambiando porque sí. lo que yo aprendí Eh, y con lo que yo cría a mis hijos es distinto sí, de lo que es, hoy día se, se propicia ¿no? sí. hoy día eh, todo va a favorecer como ustedes mismas dicen, la lactancia materna claro. eso es lo más importante eh, incluso de hacer lactancia materna exclusiva sí. desde el punto de vista médico, estoy hablando yo sí. eh, uh -huh. hasta los 6 meses ah, es sí. decir, sí. hasta los 6 meses los niños no debieran recibir nada fuera de de la leche matern claro. incluso cuando dicen hoy pero el niño tiene ce bueno que la mamá tome agua ¿eh? claro <ríe> y, entonces, sí. y, eh, y dar pecho porque sí. eh, el pecho exclusivo es lo que hoy día fomenta también la organización mundial de la salud sí. y veo que ahí tenemos una claro. común sí. eh, con uh, ustedes como es que eso yo creo que no es un harto también en la forma de que nosotros aparte de criar no nos quedamos solo en criar sino que nos informamos harto de las cosas que no que están de moda, sino como para los hijos. A ver, ya. Entonces, muchas estamos como buscando siempre información, fuentes como fidedignas de información, de lactancia materna, con los mismos pediatras, porque no todos los pediatras tampoco están actualizados en ese tema, lamentablemente. Acá en la comuna falta mucho eso de actualizarse, lo mismo los consultorios. Lo que hablábamos en la día, han notado ustedes que hace falta ahí una sí, puesta al día. Sí, hay mucho hay mucho que hacer en ese en ese aspecto de la información a los sí. mismos profesionales, señala. Claro, claro. Sí, porque, porque nosotras muchas veces vamos, por ejemplo, a pediatras y nos critican el hecho de la crianza que tenemos. Entonces, <ríe> hay que empezar a buscar como un pediatra que esté como actualizado y igual cuesta. Y muchas veces tenemos que nosotras informar a los pediatras y claro. contarles de dónde hemos tenido nuestra información, cómo nuestro estilo, por qué nosotras creemos que es lo mejor para nuestros niños. Sí, y ahí bonito, ellos recién empieza es que yo lo encuentro fantástico esto de que Eh, en la, las personas se empoderen ¿no? claro. eh, eh, tomen poder de la información sí. hoy día hay una hay páginas web prácticamente de todo eh, y que ustedes armen comunidades se, se enseñen sí. entre ustedes me imagino claro. porque no todas tendrán la facilidad para pa estar no. bajando cosas sí. eh, y entonces que eh, lleguen con mucho más información y a la consulta, ya sea la enfermera Del médico general o del pediatra Tanto que incluso ustedes Tienen que eh, informar De repente eh, a las personas Entonces eh, Yo creo que esto es muy Interesante como manera ¿no? De armar comunidad Y una comunidad tan moderna Porque ustedes cómo se contactaron Bueno, partió por el por el flashmob también. Y a través o sea, de, a de redes, ya usando redes sociales, sociales. Redes sociales sí. porque el flashmob uno no se enteraría Sino que hubiera claro. redes sociales, redes ¿no? sociales. En sí. mi caso yo estaba ligada a estas redes sociales por los, los grupos de venta de artículos de bebé. Claro. Era una mamá bien informada, pero no tenía ningún grupo de apoyo y me sentía súper sola en mi estilo de crianza. Yeah. Y a través de estos grupos llego a este grupo de, de Flashmob, empiezo a bailar con estas niñas, que ahora son mis amigas, y empezamos a darnos cuenta que tenemos intereses comunes, que tenemos los mismo estilo que todas amamos el portear a nuestros bebés. Y ha sido una experiencia maravillosa el poder sentirse acompañada. Y, y claro, a través de las redes sociales uno puede acceder a todo esto y no las conoce exactamente eh, y ésta eh, viene a reemplazar un poco eh, otros grupos comunitarios que antiguamente se hacían y esto gracias eh, a eh, esta conexión nueva ¿no? que son las perdón las redes sociales entonces yo lo encuentro eh, súper interesante cuántas son ustedes ahora somos 20 Pero cuando empezó el grupo, digamos, Flashmove, que es súper masivo, o sea, hay muchas mamás a lo largo de Chile, y el Flashmove viene de afuera, viene de, de España, empezó a hacerse, sí. y empezaron distintos países a hacerlo, digamos. ya sí. Y acá unas mamás también que son de otros grupos, eh, armaron la iniciativa de querer hacerlo acá en Chile, pues y ahora son uno, dos, van como dos, dos o tres creo que distintos grupos de, en, la, en, de, la, en la región metropolitana, por ejemplo. Claro. uno de ellos es este de Puente Alto, claro, ¿no? Porque aquí, amigas nosotros. y amigos, no estamos hablando de una cosa que está sucediendo en otro planeta. Estamos hablando claro. de nuestra misma comuna y eh, las personas que nos acompañan, que son Alejandra y Karina, eh, son personas, son mamás de Puente Alto, claro. que tienen mm. niños... Eh, y que controlan a sus niños en los consultorios, en los centros de salud eh, y que se encuentran a veces con estas dificultades eh, pero que han encontrado entonces en esta red que eh, son 20 personas eh, una un acompañamiento ¿Qué, ¿Qué ha significado para ti Alejandra? Karina lo señalaba ya hace un ratito eh, pertenecer a este grupo Bueno, apoyo sobre todo porque es difícil a veces uno maternar, digamos, como más cuando uno está como tan apegado al hijo y con la crianza como decimos nosotros que tenemos, es como de repente difícil llegar a otras personas, porque Ajá. nosotros mismos de repente Se nos cierran un poco, claro, a lo mejor, porque ¿no? muchas veces nos critican, ay cómo dan pecho El niño está tan grande o cómo lo portean, andan, andan en esas cosas, algunas dicen, ¿no? Y son hippies cosas así yeah. eh, y es solo desinformación porque lamentablemente falta eso falta información sobre todo acá en la comuna yo vivo hace muchos años ya acá en puente alto y veo mucha colgona que le llegamos no, le llamamos nosotros que una colgona que la colgona del portabebé digamos el tradicional el que se usaba de toda la vida el que no? los venden en las tiendas comerciales hay como mucho acceso ahora la Caja los Andes también la entrega. Entonces acá, por ejemplo, en Puente Alto está lleno. Las mamás andan todas con esos portabebés y no son eh, adecuados para el bebé. ¿Por qué no son adecuados? Bueno, porque en principio no está pensado en las características de, de físicas, digamos, de un bebé. Ya. Es como... sirven más que nada como para cargarlo. ya, ¿Ya? Como que estuviera en brazos, claro, digamos. Claro. Es como una ayuda más que nada. Ya. Pero no respetan... ¿Cómo respeta. sería un portabebé bueno? Bueno, uno bueno son los ergonómicos. la radio, sí, en realidad. Claro. Pero. Un portabebé ergonómico, ergonómico se llaman. Ya. Eh, respetan, digamos, las características fisiológicas del bebé. Ya. Que son la curvatura de la espalda, la posición de las caderas, que se le llama la, la posición de ranita, que es como una M, digamos. Las caderas van basculadas. Abiertas, Basculadas, claro. Eh, se le llama vasculadas porque claro también nosotros nos dicen de repente hoy pero van en ese portabebé con las piernas muy abiertas eso es bueno sí eh, claro porque en realidad, es la, bueno, es la, en realidad es la posición en claro. que el bebé tiene que estar claro y las colgonas digamos como le llamamos nosotros así vulgarmente eh, no respetan las características A del ver, bebé pero eh, el Chile Crece Contigo, sí. que después vamos a hablar un poquito so más, más quizás de, de qué es lo que es el Chile Crece Contigo. Pero quisiera referirme solo a este este punto. ¿Entrega algún tipo de sí. portavivé? Sí, el Chile Crece Contigo entrega un ajuar completo a la mamá, por ejemplo, la que tiene su parto en hospitales públicos. Ya. Y entrega el portavivé, se llama Maytay. Maytay. Maytay. Maytay. Sí. Es un portabebé asiático, es de la cultura de ya. occidental, digamos. ¿Y es Entonces, bueno ese o es malo? No, es bueno, porque es ergonómico. ese Es ergonómico. Bueno. Sí. Ya. Ese eh, es ergonómico. Sí. O sea, las que nos están escuchando y que tienen un portabebé que le han entregado en el Maistai, ascuar, sí. eh, cuando han tenido su guaguita en, en el hospital público, sí. Eh, entonces es de buena calidad juicio de usted sí. es sí, porque, porque yo creo que una parte importante de las mujeres acá en Puente es sí ergonómico digamos claro entonces no necesitan ir a buscar a otro no. lado ni comprar mm. sino que ese es mejor incluso, incluso hay, hay grupos que los venden también porque como no hay la información Está malo. Está malo los venden eso. en la feria nosotros Uf. teníamos, bueno cuando usamos yo en mi casa ahora ya no uso por los kilos de mi hijo pero Yo lo he en la feria. Es que es bien grande, tres años. Sí, tres años. Claro. Él anda en mochila ergonómica. Sí. <risa> eh, se puede encontrar en cualquier lugar, entonces igual de repente es por falta de información, porque uno ve a las mamás de repente con estos portabebés, digamos las colgonas, son caras y, y no cumplen las funciones que deben cumplir. Entonces el meitai que lo da el gobierno está como... A libre acceso y nos ocupa por falta de información. Cuando ese es bueno, en realidad, claro, como claro. ustedes señalan. Sí. O sea, ese cumple con los requisitos de ergonomía, sí. de acuerdo a lo que ustedes han eh, revisado. Súper bien. Entonces, eh, hemos... Eh, volver a contarle aquí a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que pueden participar de este programa, llamando a la radio o escribiendo al Facebook de la Radio Puente Alto... Eh, el teléfono es el 228727871. Estamos en el programa Construyendo Puentes. Eh, yo soy la doctora Soledad Barría y estamos conversando con dos amigas de una tribu, como dicen ellas, que se llama En brazos te abrazo. El otro día andaban con unas estupendas calzas, eh, calza, calza, ¿no? Sí. ¿no cierto? Grabadas ahí con el nombre Alejandra y Karina, que nos han venido a contar de esta nueva manera de asociarse en base a un tema que está en, que es en común, como es la crianza de los niños. Y eso lo han puesto en común, se apoyan, eh, forman una red, ¿no? Eh, a través de la red social, pero forman una red. Tenemos Marisa. una consulta. Marisabela, adelante. Hola, buenos días. Muy buenos días. Saludos a Ale y a la Karina, María Isabel, también de la tribu Ah, también de la tribu, muy bien Chiquillas sí, están luciendo, muy bien <risa> Muy bien, muy muchas bien. gracias María Isabel por ese apoyo aquí a la compañera de la red Por supuesto doctora, yo soy profesora, trabajo en San José de Maipo el liceo Ya Súper promotora del tema del porteo también y, Igual que Karina, llegué por el tema del baile primero Y es porque ya llevamos un año eh, porteando, colechando y aprendiendo harto de las, de las chicas que saben harto también. Claro, porque eso es la gracia de estas comunidades, ¿no? Muchas gracias Isabel por su aporte. Sí, un abrazo y, y que se siga difundiendo nomás porque falta harto. Harto Muy bien. de información. Para eso estamos, construyendo Exacto. puentes, decimos nosotros. Exactamente. <ríe> Muchas gracias, María Isabel. abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, mire, de San José de Maipo nos están escuchando ahí, a lo mejor también por la página web, ¿no es cierto? 107.5, eh, la radio eh, Puente Alto. Muy bien, entonces eh, vamos a seguir conversando con nuestras amigas Alejandra y Karina eh, y eh, ellas me contaban antes de esta, cuando yo las invité a esta, reunión, a esta audición, Eh, que ella eh, les preocupaba el tema que se sabe tan poco respecto a la, la, la lactancia. Me gustaría que nos contaran un poco más de eso, de la lactancia natural, porque hay una, hay una en el Congreso, ¿no es cierto?, hay incluso una ley que se está discutiendo. Esto ha ido variando también a lo largo de los años. Cuéntenos un poco más cómo ven ustedes que la sociedad toma esto de la lactancia natural. Bueno, la lactancia eh, es un tema que desde la sociedad, como desde afuera de nosotras como mamá, no está tan bien visto que, que una pueda dar pecho mucho tiempo, por más de los seis meses, a veces te dicen más de un año, ya suficiente para el bebé, cuando es su alimento natural, cuando es la mejor manera de que un niño pueda crecer, desde ahí recibe todos los nutrientes que necesita. Exacto. Y claro, también te dicen que cuando comienzan con la alimentación Que debería ser a los 6 meses Y muchos pediatras, desde de los 4 meses que te están invitando ya que comience eh, Uno debería empezar a dejar el pecho a un lado Sin embargo, la lactancia o sea, el, el, la alimentación es complementaria a la lactancia Así es. No por eso uno debería dejarla Incluso eh, la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los 2 años Por lo menos uno debería estar con los niños con lactancia materna y además su alimentación de forma complementaria sí. eso es así desde el punto de vista médico tal como nos señala Karina efectivamente lo que hoy día se propicia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es que hasta los 6 meses sea exclusivamente pecho materno sí. exclusivamente, uh -huh. salvo los casos escasos, no es cierto, en que eh, no se puede dar por alguna razón pero eh, Pero por eso que incluso debe casi prohibirse la, la venta o la entrega muy fácil de sustitutos lácteos. Porque hay gente que dice, no, mejor le voy a dar a mi niño, ¿no es cierto?, un superalimento que vende la farmacia que es bien caro. Eh, y la verdad es que eso no le llega ni a los talones a lo que es la leche uh -huh. de la mamá. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un tremendo tema. Uno, la lactancia debiera ser exclusiva materna hasta los seis meses. Sí. Y a partir de los seis meses eh, debe complementarse, ¿no es cierto?, lactancia y comidas, porque el niño efectivamente va creciendo y va requiriendo otro tipo de uh -huh. eh, alimento, pero en el cual... Eh, lactancia hasta un año o hasta los dos años no son eh, raros y fomentan también, siguen fomentando el apego, la seguridad de los niños, el traspaso de defensas, defensa, ¿no? Uh -huh. de, de la mamá a los niños, por sí. ejemplo. Alejandra, ¿qué, ¿qué te parece a ti? Eh, bueno, yo, mi hijo tiene tres años, dos meses y él sigue con lactancia materna. Ya, Eh, por lo mismo también me ha costado eh, lo mismo de ir a los temas con los pediatras porque muchos me han criticado el hecho de dar pecho, que el niño está grande, que la leche no alimenta y lamentablemente es pura desinformación porque yo tengo una pediatra anexa porque también me atiendo en consultorio acá en Puente Alto, pero mi consultorio está muy desactualizado También ya al año la enfermera me criticaba el hecho de que por qué daba pecho, que hacía mal, que yo me iba a debilitar, miles de razones que me da ella. Y en esa necesidad como de buscar apoyo de un doctor, eh, las mismas redes a nosotras nos ayudan a encontrar pediatras que estén actualizados. Así que ya del año más o menos está mi hijo con una pediatra que... Eh, experta digamos ella en lactancia materna Ajá. y ella me felicita todo el tiempo que <risa> yo voy eh, que pucha, que bueno que está Agustín que está creciendo bien, que la lactancia la hace bien entonces uno se siente apoyada y eso falta en los consultorios, la información ahora lo mismo que hablamos de Chile Crece eh, ahí tienen mucha información en la página y están actualizados con el tema de la lactancia materna Sigue sí, lo mismo de las recomendaciones de la, de la OMS uh -huh. y que dice que tiene que el niño, por lo menos hasta los dos años, puede tener lactancia materna y más allá si la mamá y el bebé lo quieren. Claro. Entonces no es una decisión que pueda tomar, por ejemplo, un pediatra. Es ni el, como una opción ni profesional externo claro. ¿no? a lo que es la, la dinámica familiar claro. finalmente pero es el problema que como hay desinformación las mamás tienen las lactancias fallidas porque dicen en el mismo consultorio no sabe que ya tiene ocho meses ya el niño no debería estar tomando pecho eh, porque no le da un relleno a la noche a mí me pasó <risa> yo le dije no, yo no le voy a dar rellenos porque yo estoy informada entonces también uno tiene que estar como empoderar lo que uno cree y lo que uno ha averiguado, estudiado y que se apoya con doctores también, no es algo así que uno diga que lo inventa digamos Muy bien. entonces eso falta en los consultorios, información de la lactancia sobre todo porque muchas mamás abandonan su, su lactancia porque no tienen la información de decir que la leche es buena de que para que funcione tiene que haber succión por ejemplo eh, las crisis de lactancia que son a determinados tiempos del crecimiento del bebé y que si uno no tiene esa información piensa que pucha no tiene leche que no alimenta y ahí fracasa la a lactancia a veces al comienzo cuesta sí. echar a andar por así decir sí. esta esta relación esta máquina ¿no? de, de lactancia sí. eh, en que Eh, cuesta que eh, porque se piensa que por ejemplo el calostro no alimenta claro. el, el calostro claro. es eh, lo que recién se produce en el momento mismo del parto no al comienzo claro. que es como una una leche más transparente y la gente dice no esa no alimenta es alimenta no hay problema pero efectivamente se producen a veces algunos desajustes entre la mamá y el recién nacido por así decir claro. O que al recién nacido o recién nacida le cuesta eh, chupar un poco, le cuesta pescar, eh, uno como mamá nueva no sabe cómo sí. tiene que ponerse, en qué posición para facilitar, ¿no es cierto?, la lactancia. Eh, antiguamente yo recuerdo que habían uh, visitas domiciliarias del consultorio sí. a las mamás ¿Eso no les ha tocado a ustedes? No, eso ya no existe Estoy un poco eh, de modé parece no pero eh, Lamentablemente es una, sí, porque debería... Porque la verdad es que se requiere una enseñanza sí. práctica Esto no es una cosa teórica Es una no. cosa práctica De cómo se pone la guaguita eh, La postura exacta dónde, Cómo notar si está to está tomando bien O no está tomando bien Después ya que pasa el tiempo Ya se hace natural claro. eh, Y no hay problema Pero al comienzo, sobre todo, muchas veces Hay dificultades eh, Y se demora, ¿no es cierto? En producirse una un ajuste Diríamos, ¿no? Entre... Claro. Eh, la mamá, el, la, el niño, la niña e incluso el papá que colabora claro. muchas veces y que tiene que colaborar porque la verdad es que esto no es una tarea fácil. Menos cuando estamos hablando de la lactancia, especialmente los primeros meses a libre demanda, sí. poco yo. sí eh, ¿Qué uh -huh. es para ustedes la lactancia a libre demanda? Cuando el niño lo pida y cuida. Cuando se necesite, cuando él te busque, cuando quieran los dos. Lo cual Así es muy ser. exigente sí, para sí. la mamá y por eso que el apoyo de la familia, el apoyo del papá, eh, eso es tan necesario. ¿no? Sí. La verdad es que el eh, dar pecho a un recién nacido eh, ocho, diez veces en el día... Ah. Es más que 8 a 10 horas de trabajo, digo sí. yo, porque entre que se muda, se prepara, se eh, se hace todo eh, eh, La mujer trabaja mucho en sí. Eh, sí. este posparto, ¿no? Claro. Entonces por eso que es tan importante también el reposo Que no es un reposo en realidad, porque sí. hay un trabajo eh, bastante importante No sé cómo lo ven ustedes eso de la, la lactancia libre demanda eh, mira, además eh, el tema de la lactancia se piensa que, que un recién nacido no necesita tanta leche pero no es que necesite esa leche para alimentarse en un comienzo la lactancia es apego, es amor es el sentir a tu mamá cerca desde el uh -huh. punto de vista del bebé entonces es necesario estar ahí uno las veces que necesita el bebé claro. si es cada 45 minutos cada una hora, estar ahí con él y es un trabajo igual agotador está bonito ese concepto de que en el fondo no es solo leche lo que está buscando no es eh, cuando solicita uh -huh. no es cierto el pecho sino a veces Eh, y claro, uno tiende a usar eh, otro sustituto, como el chupete, por ejemplo, uh -huh. pero que, eh, claro, lo, eh, no es lo mismo que tener el pezón de la mamá, ¿no? Eso también, eh, hay parte de desinformación, por ejemplo, eh, los consultorios a uno le explican como vagamente, ah, tiene que amamantar, a veces le ponen límites de tiempo, por ejemplo, ¿no? cada horas. Y no es así, porque cada cuatro horas cuando un bebé está recién nacido no, no va a funcionar la lactancia, porque ellos no, no piden cada cuatro horas. a veces. Es mucho más seguido. Claro, es mucho Eso, más seguido. Efectivamente. Y no es solo, como estábamos diciendo, no es solo alimento, sino que a veces es por apego, es porque tienen sueño, Colorcito. calorcito. Y <risa> claro. lo que se llama, la en el medio de nosotros que hablamos del porteo, se llama la exterogestación. ¿Ya? Y eso habla del bebé de la o necesidad. O la gestación exterior. Externa, claro. Externa. Entonces, la necesidad del bebé de estar en contacto continuo con la madre, porque ellos hasta como los nueve meses no, como que nos, no dimensionan que son una persona aparte de la madre. Así es. Entonces, el porteo, por ejemplo, también ayuda mucho a eso, a, la, a cubrir las necesidades de los bebés. Ayuda en el sentido, nosotras mismas hacemos las labores de la casa, a veces yo... Yo hacía, cocinaba con mi hijo a la espalda en los portabebés, entonces me, me alivianaba harto la pega porque yo tengo una hija mayor, uh -huh. entonces yo no podía, por ejemplo, estar todo el día acostada amamantando con claro. solo él porque tengo otra hija, tienes entonces, otras otra responsabilidad, otra responsabilidad. Y entonces yo me lo ponía en el portabebé en la espalda cuando él ya tenía la edad, por ejemplo, y hacía el almuerzo o el aseo lo, lo poco Pero estaban uno, ahí espalda pero con paguitas, digamos, claro. y de alguna manera había un contacto, sí, ¿no? Ellos había un Sí, Claro. les benefician muchas cosas, aparte en los cólicos claro. y muchas de esas cosas que las mamás no saben entonces es tanta la ayuda que uno recibe por ejemplo de un portabebé, de la lactancia materna y tantas cosas que a nosotros nos gustaría difundir que otras mamás tengan esa información que tenemos nosotras Muy bien, eh, vamos a hablar al tiro de la difusión y de cómo lo hacemos pero antes de eso me gustaría ahondar un poquito qué opinión tienen, o sea y expliquémosles quizá a los y las que nos escuchan, ¿qué es el programa del Chile Crece Contigo? Porque a lo mejor eh, hay gente que no lo conoce. Me gustaría, eh, ¿ustedes tienen más o menos claro qué, qué significa el programa? Sí, eh, bueno, el, es un programa de... Salió, no sé la verdad, cuántos años, pero tienen su página, tienen difusión. En los grupos que estamos nosotros es súper popular, pero yo sé que hay mucha gente que no lo conoce. Ahí ellos hablan, principalmente inf entregan información de la lactancia, del porteo, de la crianza respetuosa, de la crianza natural, lo mismo que estábamos hablando, y dan información del portabebé ergonómico que el Maitai que entrega el gobierno, de cómo usarlo, eh, está también el Fono Infancia que hablábamos la otra vez, que lo mismo, es como un apoyo cuando uno se siente, no sé, un problema con niño, Por ejemplo, colapsada, porque las mamás igual uno se cansa claro, de estar de sí estar maternando, es, sí. más si no hay apoyo. Nosotros tenemos la suerte de tener el grupo que es como el apoyo de nosotros, porque estamos todos en la misma parada, digamos, y nos apoyamos entre todas. Obviamente hay mamás más nuevas, claro. otras que somos más mayores de experiencia y hay hartas que llegaron con cero información. Entonces, nosotros de a poco nos hemos ido empapando de todo esto y actualizando las que no sabían aprendiendo lo de los portabebés Ahora tenemos una mamá nueva también en el grupo que tuvo su aguita tiene como 15 días, chiquitito. Eh, también ella se está informando de todo, nos pregunta, hoy oh, está congestionada, Y puede recurrir a ustedes. Claro, somos una red de apoyo súper importante. Exacto. Bueno, yo le puedo contar un poquito más también de la, a los que nos escuchan del Chile crece contigo. Mm. Eh, yo quiero contarles que en los tiempos del gobierno de Bachelet 1, Eh, nosotros hicimos una encuesta de salud eh, Donde se vio el grado de avance de los niños Respecto a su propio desarrollo Y se vio que había una tremenda diferencia La misma desigualdad que uno ve en la, la cosa económica Uno la ve en el desarrollo de niños y niñas en nuestro país Entonces la gente que tenía más educación Más recursos económicos Tenía, eh, lograba estimular a sus niños de una manera mucho mayor que las personas que tenían un menor nivel socioeconómico o que vivían en zonas rurales sí. porque habían zonas por ejemplo donde ni siquiera habían juguetes claro. no es cierto donde que estimulan tanto a los niños entonces se hizo una comisión esto que la gente dice ay las comisiones no sirven de nada esta fue una supersión y <risa> eh, que eh, terminó elaborando este programa que se llama Chile Crece Contigo. Este es un programa eh, que se llama Intersectorial, digamos de varios sectores de gobierno, porque está el Ministerio de Desarrollo Social es el que lo lidera, pero está Salud, está Educación, están eh, distintos ministerios, eh, y es un programa que parte en el embarazo de las mujeres, que se controlan en el sistema público, que son como el 80% o más de claro. eh, las niñas y mujeres, digamos, de nuestro país. Y eso parte es un acompañamiento desde el embarazo, en que debiera haber talleres claro. eh, de conocimiento, de incorporación de los papás, de incorporación de otra persona relevante, si es que no es el papá, a veces la mamá, eh, de la mujer, a veces el abuelo, en fin, de cualquiera de conocimiento entonces en talleres de lo que le va a pasar, de cómo va a venir de cómo se va desarrollando el niño debieran entregarle a cada chiquilla, a cada mujer un um, librito de desarrollo que yo les preguntaba el otro día, parece que no todas lo tenían eh, de cómo se va desarrollando eh, el, el feto primero y después ya la guaguita ¿no es cierto? adentro del vientre materno y de como el acompañamiento de la mamá es importante y luego una vez que nace hay un acompañamiento también se provo se provocan talleres entre las mamás que colaboran en esta armar rede, pero también hay una serie de como ustedes bien dice, instrumentos que se han ido elaborando, como canciones CDs con canciones que se facilitan sí, sí. Eh, Que se regalan a las mamás Y que es súper importante Si no todo el mundo tuvo una infancia ¿No es cierto? En que a uno le cantaron O ¿no? que uno aprendió Entonces el hecho que eh, se fomente Eso fomenta el lenguaje de los niños Fomenta la relación eh, Se entrega eh, Hay eh, comunas Donde se han establecido Verdaderas bibliotecas de juegos Ludotecas que se llaman Hay eh, centros de salud que han incorporado a educadores de párvulo Para enseñarle a las mujeres a estimular a sus niños y niñas Porque esto que ustedes hacen como una red También hay que fomentarlo, ojalá que fuera para todos bueno, ¿No es cierto? Uh -huh, Todas sí, sí. Eh, La verdad es que eso eh, tiene finalmente una repercusión muy importante En el desarrollo de los niños y de las niñas Eh, y eh, con mayor razón cuando estamos hablando de los centros de salud de los consultorios que atienden eh, a las personas con menos recursos o con menos posibilidades o acceso a la educación que han tenido no es cierto durante tanto tiempo así que eh, bueno el chile crece contigo por lo que ustedes mismos señalan probablemente va a haber eh, que eh, revisar cómo se está eh, realizando o eh, no, eh, estimular a que ah, llegue claro. no es cierto con la fuerza, porque la verdad es que este es un programa que de verdad construye igualdad, sí. construye equidad, porque esa diferencia entre nuestros niños y niñas eh, es la que después se replica en la escuela, en la sala cuna, en el jardín infantil, en la escuela y lo, y que finalmente tengamos eh, distintos niveles de desarrollo de uno respecto de otro. Así que yo creo que eso eh, es eh, un programa muy, muy importante. Ustedes hablaban del Foro Infancia recién. Sí. Eh, ¿En qué caso se puede acudir al Foro Infancia? Bueno, yo la verdad no, no me ha tocado llamar, pero en la misma página de Chile Crece Contigo siempre promocionan el número de... Y es como un apoyo, por ejemplo, si, si un uno tiene, tiene dudas. dudas con sus hijos, uno puede llamar y hay un personal ahí multidisciplinario que siempre están atentos y ayudan, siguen los casos, las llaman, por lo que yo he sabido de otra experiencia de mamá, las llaman al tiempo, saber cómo va, por ejemplo, las mismas mamás cuando están con depresión postparto. Ya. Eh, entonces sirve, porque de repente obviamente se sienten solas, tienen poca red de apoyo, que es lo que nosotros por suerte tenemos. Muchas no las tienen, entonces sí, ahí tienen una opción también de, de una ayuda Perfecto, tome nota, amiga amigo que nos está escuchando Porque aquí tenemos el apoyo de que no, nos ha señalado el, um, el Fono Infancia Es un número gratuito, es un número sí. 800 Entonces 800-200-818 Mira qué fácil Entonces, 800-200-818 <coughs> Ese es el fono infancia Entonces, si usted, mujer Tiene una o, o agüita o niño más grande Porque yo me imagino sí. que esto también ayuda y sirve El Chile Crece Contigo no es solamente para los recién nacidos no. Sino que acompaña en el desarrollo A, Después Eh, usted Alejandra Decía que tiene un niño de 3 años ese sí. es un una edad En que los niños ya van eh, Implementando Su personalidad por así decir sí. Diferenciándose de la mamá eh, Y vienen los momentos De los no claro. eh, o los momentos Porque es una manera de diferenciarle No es que los niños sean malos Sino que eso es, es la manera De decir a ver yo soy Otro ser distinto Claro ¿no es cierto eh, que la mamá es una etapa que es indispensable en el es. desarrollo de los niños eh, pero que a veces provoca problemas porque vienen las rabietas no es cierto o los empecinamientos y a veces uno no sabe cómo manejar y le baja la desesperación y ahí usted puede llamar al foo infancia sí. entonces <coughs> eh, o bien eh, incorporarse a alguna de estas redes no es cierto como ustedes lo han hecho. ¿Ustedes recomendarían que la gente se, se incorporara a estas redes? Por sí. supuesto, pues es una manera de poder maternar en tribu, en comunidad. Maternar en tribu, está sí. buena esa. Sí. Maternar en tribu. Esa es una de nuestros... Muy bien. <risa> <risa> Pero ustedes logo. son mujeres. Además de la maternidad, tienen eh, otros niños, ¿no es cierto? Están criando niños de otras edades. Claro. Eh, ¿Cómo es esto de poder compatibilizar la maternidad así tan intensa como ustedes lo viven con eh, los, eh, por ejemplo, el emprendimiento, el trabajo, porque hay que ganarse la vida. No siempre las personas tienen un pre postnatal, claro. que por lo menos le aseguran o cierto, seis meses. Eh, ¿Cómo viven eso ustedes? Bueno, en mi caso yo soy profesora, yo profesor. trabajo y... Y claro, me tuve que conseguir hartas licencias médicas para poder no. estar con mi bebé, ojalá lo que más pudiera, pero alcancé hasta los nueve meses. Yeah. Entonces, hace un par de meses volví al colegio donde trabajo. Eh, tengo la suerte de que igual el colegio hay apoyo al tema de la maternidad. ¿Hay salacuna? Eh, no, pero ellos pagan la sala cuna entonces, la, ya, pero sin, la, sin embargo, pues, ahí hay una dificultad porque la mayoría de las sala cunas tampoco están actualizadas en este tema de crianza de los niños ay, entonces ay, yo parece que vamos a que, a que ver, retomar la, aquí varias ¿sí? cosas, fui a ver un, una sala cuna, por ejemplo, cuando pensaba meter a mi hijo antes de entrar, y tenían una sala de lactancia, pero jamás la habían usado no diga entonces porque las mamás no iban a amamantar no, claro y ellos... Eh, en, en le daban la, en la bodega, seguro. Puri, la purita del consultorio, le daban a los niños, tenían el menú hecho para la, la semana de los niños, daban la papilla a los niños que comían, y mi niño no come papilla. Entonces, eh, tuve que pedirle ayuda a mi mamá, Santa Madre, y ella me apoya en casa, esperando que crezca un poco para poder mandarle un jardín infantil más adecuado a, al estilo de crianza. Y también tuve que enseñar a mi mamá todo lo de crianza que yo sabía es decir eh, las salas cunas muchas veces son rígidas de alguna claro. manera que no permiten estilos de crianza un poquito distintos como que por lo demás son los bastante recomendados así sí, que sí. Eh, a mí me llama la atención cómo no eh, por eso se les obliga probablemente a tener una sala de lactancia para que las mujeres puedan ir a, a amamantar a los niños pero eh, tú dices que no las utilizaban claro y en mi caso eh, nosotros seguimos con lactancia materna es difícil, cuesta, uno duerme muy poco porque la noche es cuando más toma. En el caso de mi bebé, yo llego 5 de la tarde y él retoma la lactancia de entre las 5 de la tarde <risa> y cinco adelante, de la mañana. Ya. Él me espera durante <risa> todo el día, no recibe ningún tipo de relleno, entonces me saca el jugo. Claro, literalmente. <risa> literalmente. <risa> literalmente. Eh, y entonces estás trabajando ahora, sí. o sea, ya estás... Uh, en, en tu trabajo habitual claro. Y puedes salir para darle eh, pecho o no? no No estás utilizando eso Porque uh -huh. lo normal, de acuerdo a las leyes Es que se tiene que autorizar a las mujeres a salir Para ir a dar pecho Por eso que se obliga a que tengan salas de lactancia Porque la mujer debiera poder salir claro. Tener permiso, ¿no es cierto? Para poder ir a dar pecho eh, al niño y volver no sé cómo lo viven tú en, Claro, mi trabajo está bastante lejos de mi casa. Yo trabajo ya. en otra comuna, muy lejos. y No sería tengo, posible. Eso. No sería posible poder ir durante el día. Pero sí, ellos me permiten salir una hora más temprano del trabajo y ahí yo llego a la casa okay. antes. Y hay mujeres también que se sacan leche, ¿no? Y sí. dejan mamaderas con leche materna claro. en el refrigerador o bien sí. la llevan a la sala cuna para poder seguir... Eh, amamantando en el fondo claro. a la distancia como es eh, con una mamadera sí, sí. aunque no sea eh, pero que no es leche externa sino que es de la misma uh -huh. leche materna no sé si eso eh, ustedes lo, lo conocen sí, sí por supuesto que lo conocemos y, y también el tema de crear un banco de leche previo a cuando uno va a volver a trabajar, uno puede hasta congelar la leche y, y tener ese banco para que el niño utilice mientras uno no está Sin embargo, mi bebé no me acepta la mamadera, entonces no. ahí me di <ríe> aprietos por ese motivo Pero sí lo intenté Ya, claro Y a veces ahí hay que probar con una cucharita, sí, ¿no es cierto? Empiezan las otras búsquedas de otro a La mamadera <ríe> adecuada claro. y no funciona sí. Claro, exactamente Y tú Alejandra, ¿cómo lo has, lo viviste? Porque ya estás más alejada Claro pero Eh, en su momento Esto de volver a trabajar bueno, yo, yo por suerte, tengo la, la suerte De poder estar en la casa ya Como opción de familia Yo y mi marido tomamos la decisión de, de que no queríamos que Nadie más aparte de nosotros Criara a nuestro hijo digamos ya aparte Igual nosotros como por familia No tenemos mucho apoyo externo Ajá. Somos como bien Sonidos Como aclanados nosotros, entonces poquito apoyo de, la, de las familias, por ejemplo, el cero apoyo a su familia, entonces nosotros decidimos eso. Que no es eso. tan raro, ¿no? O sea, a veces Pero, hay claro. apoyo, a veces no, no hay. hay. Entonces nosotros nos apoyamos entre los dos y, y él siempre tuvimos la opción de yo criar a los niños en la casa y él trabajar al menos hasta que yo pudiera porque uno también en la casa también de repente se aburre se estresa Uy, yo me moriría sí. entonces es como una opción y también a la vez un sacrificio porque sí. uno como mujer también quiere hacer sus cosas a mí yo soy bien estudiosa en general, entonces a mí me gusta lo has volcado por lo menos claro, a este, el estudio sí. de, de la cosa maternal ¿no? he hecho cursos de, de estas mismas cosas, por ejemplo de porteo Eh, entonces son cosas que a mí me sirven, a futuro podría yo hacer, no sé, un emprendimiento o talleres, algo así como con lo que he estudiado, lo que yo sé, como para hacerlo con otras mujeres también Igual me ha servido harto acá en el grupo con las, con las chicas La también La misma chiquilla entre todas nos, nos educamos por decirlo sí. así muy bien y hay eh, cerca de donde vive suficientes jardines infantiles o a sea, cunas bueno mí en mi sector hay hartos jardines ya. pero muchos gratuito particular por ejemplo hay hartos y pues sí, de lenguaje caros, sí, claro mi hijo sí. ahora ingresó en marzo a una escuelita de lenguaje ya y esa es, uh, es gratuita por si sí, gratuita, claro Y bueno, por opción de él Que él quería quería ir Pues aburría en y la casa Lo que pasa y... es que yo creo que también es importante Que nosotros eh, Recalquemos eso Que la opción de ir a una sala Cuna, a un jardín infantil No es eh, simplemente Un tema de dónde se va a dejar Al niño así, casi gotado claro. No, eso provoca Un desarrollo muy importante De los mismos niños y sí. niñas porque aprenden a socializar. Sí. Eh, esto mismo de la, de la mamadera que nos contabas tú, a lo mejor va a tener que aprender, ¿no es cierto?, tomar otro tipo o con cuchara o con leche, porque también los va preparando para la vida en otras dimensiones. Sí. Entonces, eh, la vida es en sociedad, no es solo en familia, claro. eh, también les ayuda a desarrollarse. Usted como profesora, me imagino, lo tiene súper claro, digamos, la... Eh, la necesidad de jugar, de hacer con otros De construir, claro. ir construyendo su propia vida también, sí. ¿no? Claro, yo por lo mismo ya estaba en los tres años Que es como la, la edad ideal Pero, de que ellos necesitan sociabilizar Así que yo por eso busqué la opción de ponerlo en una escuela de lenguaje que aparte me da la facilidad de que va en un horario cortito. Entonces, ¿Y por qué en el jardín no le aceptan que vaya en un horario cortito? Por ejemplo, ellos siempre van a privilegiar a un niño que vaya una jornada completa por la parte económica. Entonces no es beneficioso yo, por ejemplo, ocupar un cupo y que mi hijo vaya tres horas. Entonces no hay no les conviene. O sea, es poco flexible claro, el sistema. Claro, es flex, poco flexible. ¿Y, el, el, el, y en, el, en los municipales lo mismo? El, bueno, los Junji yo tengo entendido, son por los mismos grupos, no enteramos, son súper buenos los, los jardines. pero Mi también va un jardín Junji, claro, es Sí, me acuerdo que contó. Pero igual también ahí falta la información. Por ejemplo, hay muchos jardines, yo tengo entendido de otras mamás, que, por ejemplo, le exigen el control de finter a los niños. Pero eso no debiera ser. Claro. Lo que pueden hacer es exigir eh, para pasar de un nivel al otro, claro. ¿no? Eh, entonces, a lo mejor eh, todavía le dirían que tendría que estar en una sala cuna mayor, por así decir, claro. y no en un jardín infantil, porque hay distintas para... Niveles. Eh, distintos niveles para los que nos escuchan sí. pero no debieran ser esa exigencia no, no eh, sino debería, que sí. eso significar que va a estar en, entre un grupo de niños que tienen ese mismo nivel de desarrollo por claro. así decir pero pasa así, si, no todos, no voy a meter en el saco a todos pero hay muchos casos de jardines que lo exigen entonces yo también tengo entendido de que no debiera ser así pero hay muchas mamás que por ejemplo llega el periodo de entrar a trabajar y están desesperadas porque ya el niño tiene que entrar a jardín, pero le piden eso, el control de filter, o que tome, deje el pecho y tome relleno, por ejemplo, también, entonces las mamás colapsan porque no saben qué hacer, en una semana uno no puede un niño bueno, entrenarlo a pañales, por ejemplo. Ahí es, pañales, es importante ejemplo. informarse con anticipación, claro. eh, acudir a redes, al mismo fono infancia, claro. yo creo que estas son cosas que se pueden eh, ir conversando, ir mejorando el punto de vista, porque Eh, es muy importante, chiquillas, que la sociedad se haga cargo de esto. No son sí. solamente ustedes como mujeres, sino que la sociedad muy tiene que dar las facilidades para que mamás y papás eh, puedan criar de la mejor manera a nuestros niños del futuro. Porque claro. eh, si sí, la verdad es que esto no es solamente responsabilidad de eh, ustedes como mamás o papás, ese por lo menos mi visión, no sí. sé si ustedes la comparten o no. Y por eso que la sociedad tiene que darse mecanismos, de salas cunas suficientes, jardines infantiles suficientes para poder colaborar no es cierto en eh, el desarrollo de los niños y también de las mamás y de los papás, porque cómo claro. se trabaja si es que eh, no se puede dejar al niño en un lugar seguro Eh, bien cuidado, claro aquí tiene la, la facilidad de la mamá pero no todo ah, el mundo tiene ah, no. esa eh, posibilidad ¿eh? entonces yo creo que este tema de los jardines infantiles es muy importante porque las mujeres necesitan desarrollarse como mujeres también, sí. más allá de la maternidad yo estoy convencida de que uno no es buena mamá finalmente si no tiene... Un nivel de desarrollo claro. Tú lo suple investigando Estudiando, claro. con curso Otros con a, trabajo Pero uno necesita salir sí. un poquito De eso para poder Alimentarlo con calidad ¿No es cierto? Esa esa misma relación Creo sí. yo uh -huh. Sí, importante eso Lo mismo nosotros siempre en los grupos que estamos, como que se llama harto a empoderarse a la, a la mujer, porque también falta eso de repente, por falta de información. Eh, no saben que hay derechos también que uno puede exigir en los mismos consultorios. Exacto. Hay muchas mamás que no reciben el ajuar también, por ejemplo, que da el gobierno y han dicho, no, yo a mí no me lo han dado, pero lo tuviste en hospital público, sí, pero no. Eso es un derecho. Es un derecho. Todas las mujeres todas las mujeres que tienen sus partos en los hospitales públicos tienen derecho a una cuarta que es bastante compleja. Sí, Así que todo. yo eh, llamaría efectivamente a nuestras mujeres jóvenes a informarse sí. y a exigirlo. Punto y usarlo eh, ya usarlo. usarlo. Tienen usarlo. derecho a los controles gratuitos, sí. tienen derecho a... Eh, tratamiento gratuito eh, si es que tienen alguna enfermedad mm. tienen derecho no es cierto al tratamiento de los niños después una vez que nacen sí. eh, a exámenes que se le hacen como recién nacido eh, para ver que no tengan algunas enfermedades sí. eh, por ejemplo se les picha el taloncito ¿no? a todos los niños y se saca de ahí una muestra de sangre Eh, y se estudia que no tengan un problema la tiroide o fenilquetonuria que producen eh, graves retardos del desarrollo en cambio si eso se detecta en el momento eso eh, puede tener un desarrollo totalmente normal las mismas vacuna entonces hay una serie de derechos que yo creo que es importante que las mujeres eh, nos eh, informemos y el derecho también de poder trabajar y vale. poder desarrollarnos como personas, vale. yo creo que ahí eh, ese es un temazo ¿no? eh, que vamos, vamos a tener que tratar en otra oportunidad sí. parece, porque se nos está acabando el tiempo, no sé si hay alguna otra pregunta, Juan Carlos o aporte eh, Ricardo García Pedro, ¿no? nos manda salud a Chiqui, ahí se está escuchando en Casa Blanca muy importante para ellos en Casa Blanca, hoy estamos teniendo que tuvimos alta difusión, porque como hay no, no, no, no, mucha tribu, pero no, no, no, no, Eso nos falta. Mm. ¿Cuál es el mm. rol de los hombres en esto? Bueno, lo, los burce, hombres. no, bueno. sí, no <ríe> ah, nosotros, pues... por ejemplo, tenemos hartos papás que obviamente estaban criados en otro, otro tipo de crianza, entonces ha costado también como que se empapen es de todo, que ¿no? se informen. A todas acá en el grupo nos ha pasado que de repente es lo mismo María, pero cómo no lo deja comerse un dulce o cómo <ríe> tanto pecho que les quita tiempo pero de a poco se han ido informando y van a tener es que importante. ampliar la red a los hombres sí. parece, vos chiquillos, ¿no? Sí, hay harto no? hombre, sí, en otros grupos, por ejemplo, grupos masivos que estamos eh, nosotros, hay harto hombre que participa de las tribus, digamos, como virtuales, y también hacen junta y cosas, y se han ido como bien, los compas que le dicen las chicas, bien empoderados de las cosas de la maternidad. Es que sabe que eso es tan de las importante, cosas de porque no puede seguir siendo que solo la, no, la mujer es la responsable de la crianza, Yo creo que ahí es cierto que es irreemplazable en, en dar pecho, en una parte importante inicial, por lo menos el apego, pero el apego con el padre, por ejemplo, sí. yo tengo un yerno maravilloso que y estaba en la gloria, porque sentía que al fin podía tener, porque yo creo que le daba sí. un poquito de pena no sí. ser él el portador, Eh, por así decir de su hija en este caso en cambio cuando ya había nacido él eh, eh, se pasea exactamente haciendo las cosas de la casa claro. como tú decías como una especie de canguro no sí, con sí. Uh, en que puede participar el hombre de una manera sí, mucho más sirve mucho eh, mucho más importante entonces yo creo que eso y el apego en los hombres es Eh, porque las mujeres como que sabemos que tenemos que tener claro, el, el instinto sí. materno de uno Está como... Pero el hombre sí. Es que yo creo que el instinto se desarrolla Sí, también Se desarrolla, no es lo mismo al inicio Que después de un sí. tiempo en que uno va eh, Entonces eso también se puede Desarrollar en los hombres Es que es necesario eh, Convencer a los hombres de que la crianza Es una cuestión compartida Es que es de a dos, somos los dos Los padres de este chiquitito es. y en mi caso, por ejemplo, yo le exigí harto que leyera conmigo, que estudiara conmigo, me costó como hartas peleas, discusiones, pero hoy en día es un papá orgulloso de conocer todo este tema de la crianza, respetuosa, natural, respetuoso y orgulloso de nuestra forma de dormir con el bebé, de criarlo, de compartir con él que le enseña a sus mismas compañeras, pero de también ser familia profesor. de otra manera, ¿no? Claro. Más respetuosa, más que, que me pidió comprar mochila ergonómica para poder usarla él, Y la Exacto. eligió él con los colores que le gustan. Bien. Y él también participa todo esto, pero es necesario que como mujeres nosotros lo hagamos parte. Exacto, porque muchas veces las mujeres también eh, como que nos decimos no, si nosotros lo hacemos mejor. Claro. Entonces no dejemos sí. ni que mude al sí, niño o a niña, pasa. no puede ser yo creo que ahí también tenemos que hacer una autocrítica como tú dices y eh, involucrarlos y hacerlos part sí. eh, ir eh, facilitando ese proceso de incorporación que yo creo sí. que después eh, si es no nos va a penar importante. en nuestras relaciones sí. y también para lo, para el des mismo desarrollo de los niños que necesitan también eh, a los propios papás. Bueno chiquilla vamos terminando Eh, les dejaría un ratito eh, que nos digan algo que quieran decir aquí por la radio puenteal. Bueno, la, dejar la invitación al grupo que nosotros tenemos. Eh, tenemos un Facebook. A ver, ¿cómo es eh, ese Facebook? Lo estamos ahí armando porque tenemos hartas cosas como en mente, en planes de hacer. Eh, bueno, el Facebook es un grupo, se llama En Brazos Tabrazos en brazos de abrazo también ahí dejamos la vamos a seguirla y, y claro, claro la justo. invitación a que se unen y la persona que esté interesada mamá o papá que mande una solicitud y un mensaje un inbox como porque quiere ser parte que le interesa saber como igual poquito hacer un filtro porque también claro no es llegar y abrir un grupo a sobre todo otro. que ustedes son comparten bastante claro, ¿no? sí. así okay. que ahí queremos hacer act actividades como por la comuna a ver si nos resulta igual y ese va a ser como el medio de difusión a ver grupo. si claro. muy bien sí. papás mamás que tengan alguna duda inquietud que quieran aprender un poco más de lo que nosotros hacemos que tengan dudas sobre crianza y quieran compartir con nosotras están invitadas a escribirnos a preguntarnos nosotros estamos abiertas a poder ayudar a todos los que nos necesitan a poder eh, difundir lo que nosotras eh, nuestra forma de crianza lo que más se pueda muy bien también pueden consultar esto de hecho esta misma audición la vamos a colgar y la podemos compartir con ustedes en el facebook doctora soledad barría que es uh -huh. el Eh, facebook mío y normalmente yo subo las uh, audiciones de radio así que ahí también van a poder uh, reescuchar digamos esto compartirlo con, uh, con otras personas eh, y eh, a través de nuestra misma página también pueden acceder porque seguiremos en comunicación decirle que este yo creo que es un gran tema cómo hacemos una crianza respetuosa? porque aquí le hemos dado mucho a la quizás la lactancia más que hacer otro para eh, otro programa para ver qué es lo que ustedes llaman de crianza respetuosa cómo se respeta al niño o niña desde que nace eh, porque la verdad es que nos hemos puesto desde los adultos y nos hemos puesto todavía poco desde los niños claro, y niñas claro. eh, y yo creo que ese es un temazo y Eh, que me encanta escucharlo cuando ustedes dicen que una de las características que tienen no solamente es la lactancia sí. natural sino que además la crianza respetuosa la crianza eh, idealmente compartida no es cierto eh, por la, con la pareja entonces yo creo que son temas de absoluta relevancia amigas amigos estamos terminando eh, no sé si quieren decir chao, Chau, muchas gracias por escucharnos sí, gracias Yo por quiero invitarnos. mandarle un saludo al grupo A todas las chicas que no están escuchando Estaban ahí súper orgullosas Eh, un abrazo y bueno, nos estamos viendo. Muy bien, y decirles al grupo que nos está escuchando y a todos los demás eh, que está construyendo puentes, está abierto justamente a recibir estas cosas novedosas, bonitas, eh, para que se vayan dando a conocer a la comunidad y vamos haciendo entre todos una sociedad mejor, una sociedad más respetuosa entre todos y todas. Muchas gracias y será hasta el próximo viernes. Nuestro amor